Oye, p a p á Dios está con cada uno de nosotros los que estamos aquí. Estamos en una plaza nueva en donde vamos a venir muchísimas veces más. La oportunidad es hoy para demostrar lo mejor que somos nosotros, dar lo mejor de cada uno en el baile, en el canto. p a p á Dios, bendice a yo, Wally Randy, a nuestros bailarines. Que ponga de verdad lo mejor en cada uno de nosotros, en nuestros corazones.、Gente. Nadie ha visto este show, no se sientan ninguno. Estamos haciendo cosas que están quemadas. Vamos a hacer todo lo que hemos hecho en todo s lugar e s del mundo hoy aquí, porque nunca nadie nos ha visto. ¿okay? Con la ayuda de Papá Dios, que va a estar con nosotros, y Él va a ser el que nos va a guiar a nosotros a que esto sea un éxito esta noche. ¿okay? Un abrazo Todito. está bien Vamos a ir en nombre del Padre, d i j o del Espíritu Santo.、Amén.